Mira, lo que les traigo hoy es、eh, un resumen de lo que dice el último informe del IPCC,、uh -huh. eh, que recomienda a los gobiernos, por primera vez hace esto, recomienda a los gobiernos que desalienten el consumo de carne a la población. Y afirma que cambiar a una dieta basada en plantas es la estrategia que tiene el mayor potencial de mitigación de los gases de efecto invernadero. Estamos hablando del informe de cambio climático. Exacto. Dice que si hay una identidad social consistente con ese cambio, que es lo que se necesita, además el, el proceso es muchísimo más rápido.、Eh, toda esta información se las comparto a partir de una charla. Que ofreció una ingeniera química que se llama Belén Silva, lo hizo en la última edición del Vegan Fest, que cada año organiza la Unión Vegana Argentina. El título de esta charla es: ¿Qué dice el último reporte del IPCC sobre la alimentación basada en plantas y su potencial de mitigación en el ámbito del cambio climático? ¿no? Yo les voy a dejar, obviamente, el link de la charla. De esta especialista que hace un resumen de un reporte de 3.000 páginas, y en ella destaca algunos aspectos que relacionan al veganismo como la mejor estrategia del cuidado del planeta, de la vida humana y animal, pero no como algo que dice ella, sino como lo que dice el IPCC. Y el IPCC, digamos, es importante saber qué es, porque por ahí lo damos por, por sobreentendido, lo explica con cinco puntos, cinco datos. Es un panel intergubernamental de cambio climático que, por sus siglas en inglés, se traduce así como IPCC. Fue creado en el año 88, es un organismo de las Naciones Unidas, creado por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente. Y hay 195 países miembros que lo conforman, entre ellos la Argentina. Y son Más de 600 científicos y científicas que revisan, analizan críticamente y resumen publicaciones académicas de todo el mundo, que fueron hechas por otros científicos. O sea, el IPCC no es que se sienta a escribir sus propios informes, sino que lo que hace es revisar todas esas publicaciones que hay a nivel mundial y、eh, hace un resumen. Y como esto es muchísimo trabajo, obviamente, tienen grupos de trabajo. Hay un grupo que、eh, se encarga de analizar la cuestión de la ciencia climática. Entonces,、eh, tienen, por ejemplo, en este último informe, 14.000 cintas bibliográficas para que se den una idea de la magnitud de todo esto. ¿no? Y lo que hace es como sacar una foto. De la situación del clima. Bueno, ¿cuál es la temperatura en la Tierra? ¿Cuál es el nivel de biodiversidad que tenemos? Etcétera, etcétera. El otro grupo lo que analiza son los impactos, las medidas de adaptación y de vulnerabilidad. O sea, responden sobre, a partir de esa foto que saca el grupo número uno de cuál es la situación climática, bueno, de qué manera esa foto está impactando en los habitantes de la Tierra. El tercer grupo, que es Sobre el que se encarga esta charla, son las medidas de mitigación. Este es un grupo que trabaja proponiendo qué podemos hacer para revertir esa situación de calentamiento global. Y por último, hay otro grupo que hace un resumen. Y lo que hay que decir es que el IPCC trabaja,、eh, digamos, Res, eh, resumiendo, analizando y criticando todo esto, ¿con qué fin? Con el fin de entregárselo a los gobiernos, porque hay información científica que, obviamente, quienes toman decisiones políticas y de Estado no, no pueden saber absolutamente de todo. Entonces, estas personas se encargan de buscar esa información, de resumirla y de entregarla a los gobiernos para que después los, los Estados tomen medidas tendientes a evitar ese calentamiento global. Por primera vez, el IPCC. Define qué es una dieta saludable y sustentable. Es la primera vez que lo hace. Y dice que es la que predomina en los alimentos basados en plantas: los granos, las legumbres, las frutas, las verduras, etc. é、eh, También, e r t a si hay productos de origen animal, tienen que ser producidos en sistemas resilientes, sustentables y con bajas emisiones de GAIS. En cuanto a las recomendaciones que hace para la disminución, todo este grupo que dice: Bueno, a ver, ¿cuáles son las recomendaciones? Analiza un montón de cosas. Una es lo de, la, lo de la alimentación, otra es de qué manera se tiene que desarrollar la industria, de qué manera se tiene que desarrollar el transporte y de qué manera tenemos que construir los edificios. ¿no? Bueno, si aplicáramos todas las estrategias de mitigación que nos dice el IPCC, Podemos bajar hasta un 70% las emisiones de GAIS, de los gases de efecto invernadero. Pero la que más impacto tiene es la de la dieta basada en plantas. Cambiar a una dieta basada en plantas es la estrategia que tiene el mayor potencial de mitigación de GAIS. Esa sola estrategia puede bajar hasta un 56% las emisiones. Entonces,、eh, Todos estos científicos y científicas, después de m e n u z a r la información con la que cuentan a nivel mundial sobre el cambio climático, e le cambio climático l entregan a los gobiernos para que digan: A ver, bueno, esto es lo que nosotros les proponemos que hagan. n o Ese es el objetivo del IPCC: que quienes gobiernan cuenten con información científica que respalde las decisiones que van tomando. Y este informe le propone a los gobiernos que tomen medidas para que la población se incline por una dieta basada en plantas. Sugiere, por ejemplo, impuestos a la carne y que baje línea a la población para que se alimenten con plantas. No solamente que coman más frutas y verduras, que es algo que algunos vienen haciendo, sino que va más allá y les dice que empiecen a decir que reemplacen la dieta actual por la de la alimentación basada en plantas. Eh, digamos, eh, acá está yendo el IPCC. Mucho más adelante de lo que veníamos eh, escuchando. Eh, porque además hace una diferencia en lo que son las medidas que los gobiernos pueden tomar per se, digamos, un gobierno decide tal y tal cosa, <coughs> pero hay otras que dependen de la demanda de las personas. Entonces, Eh, esto, digamos, acá depende mucho de lo que quiera hacer la gente, ¿no? Y lo que dice el IPCC es que siempre, cuando se están planteando cambios que dependen de la demanda, esos cambios son más eficientes si hay una identidad social consistente con ese comportamiento, que después esto se acelera, se lleva adelante por derrame. Y de lo que está hablando es de la identidad, de la identidad social a la que se refiere, que hay que darle pelota desde los estados. Es la identidad vegana. Porque a pesar de que hay 1.5 mil millones de personas en el mundo que siguen una dieta basada en plantas por opción, por necesidad, por cultura, por lo que sea, hay muy pocas recomendaciones por parte de los gobiernos que aporten guías de dietas basadas en plantas. Los gobiernos no tienen políticas de recomendaciones en ese sentido. Hay unos pocos que por ahí te dicen hay que comer más plantas, pero nunca dicen que hay que comer menos productos de origen animal. Y el IPCC les está diciendo a los gobiernos: esto no lo están haciendo y lo deberían hacer. No es suficiente que digan que hay que comer más plantas, tienen que decir que hay que comer menos animales. La charla dura 20 minutitos.、Eh, recomiendo que la vean, que la escuchen.、Eh, hace, por ejemplo, una relación entre los objetivos de desarrollo sostenible y la alimentación basada en planta. s El IPCC en este. En este reporte dice que la, la adopción de una alimentación basada en plantas está en sinergia con nueve de los 17 puntos de los objetivos de desarrollo sostenible. Esos 17 puntos son los que los países tienen que cumplir para evitar el cambio climático y que acordaron en el Acuerdo de París en el 2016. Y que incluyen un montón de cosas: igualdad de género,、eh, la vida en los océanos, el fin de la pobreza. Bueno, son 17 puntos. ¿Con qué fin? El fin de limitar el aumento de la temperatura de la Tierra a 1.5 más arriba con respecto a los niveles preindustriales. O sea, no se puede superar esa marca por las consecuencias que tendría para la vida en el planeta. Y lo que dice el IPCC es que 9 de los 17 puntos de esos objetivos de desarrollo sostenible están en concordancia con una alimentación basada en planta. s Entonces, lo que venimos diciendo desde esta columna siempre. Es que hay un cambio cultural que tenemos que dar y que para eso hace falta que intervenga el Estado. Porque, digamos, tienen que, tienen que darle importancia a las recomendaciones científicas en ese sentido. Porque hay que hacer un reacomodo, digamos, de, lo que, de esa demanda. ¿Cómo l o hacemos? Generando información, explicando, contando, sugiriendo, informando. Se tienen que haber políticas de Estado que apunten a este, esa, ese cambio que. Necesitamos dar para no ir a la extinción a la que estamos yendo. ¿no? No, bueno, del respaldo científico, que es lo que siempre piden para estas cosas, lo tienen a disposición. El tema es que、eh, dejen de agacharse ante los intereses económicos manejados por otros que impiden, por ejemplo,、eh, hablar mal o negativamente de、eh, las producciones de, de animales. Que son las que tienen por el contrario, decir, los estados están haciendo todo al revés. En lugar de, de, de desalentar eso, cada vez que tienen algún problemita salen a subsidiar, apoyar y qué sé yo, y que no vaya a hacer cosa que les vaya mal ¿no? a ese sector. Bueno, eso es lo que quería compartirles. Buenísimo, Vero. Hasta el、eh, ¿martes, que martes que viene. Martes que viene. Abrazo. Hasta el caos.